MUNDOFONÍAS fonías Te damos la bienvenida a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a repasar la producción ingente de música que se hace en todo el mundo. ...y llevártela hasta ti, allá donde estés escuchándonos. Y abriamos el programa en esta ocasión con un disco póstumo... ...el disco de la cantante Saharawi Marien Hassan. Ella falleció hace algo más de un año... ...y ahora se lanza su disco póstumo, como decíamos... ...acompañado de un DVD y de un libro, La Voz Indómita. Recoge en palabras de la discográfica liderada por Manuel Domínguez... ...Nube Negra, 18 años de trabajo en conjunto... Así que es un disco recopilatorio con temas como este que oíamos Naraf Leila Paseo a camello nocturno habla en esta canción un hombre que va por la noche a buscar la tienda de su amada, se hace de noche y se pierde, pero los ladridos de los perros le indican dónde está y así consigue llegar. Este trabajo dedicado a Marian Hassan ya se publica por lo menos en lo que es la parte musical, está disponible en formato digital supongo que el libro con el disco y el DVD estará a puntito de salir nosotros de hecho ya os lo venimos ofreciendo si recordáis, desde el otoño pasado y en este caso pues es uno de los discos de los tres favoritos del mes. Como sabéis, todos los meses suenan tres discos especialmente selectos entre toda esa música maravillosa, que son los tres favoritos de Mundofonías. En este caso, uno de ellos es el de Mariam Hassan, la voz indómita del Sáhara Occidental. El siguiente favorito nos sigue llevando por el norte de África por el desierto del Sáhara, pero también hacia las fecundas riberas del río Nilo. De hecho, se trata de este proyecto donde colaboran músicos de todos los países ribereños del Nilo, The Nile Project. no. I I Oh, Mm-hmm. I am one year, I am sad. I think we're up Mazima, abe na bika bala musete, mumpuliri mazima. mwiga, mwiga, mwiga, Escuchábamos esta pieza titulada Ominga, es una pieza de la tradición ugandesa que forma parte de este disco, grabado también en Uganda, The Nile Project, el proyecto del Nilo. Así es el nombre del proyecto, el disco en realidad se llama como la localidad ugandesa donde ha sido grabado. Jinja es la segunda entrega de este proyecto que de vez en cuando pues, reúne músicos de todos los países ribereños de ese enorme río, el río Nilo, que atraviesa África de sur a norte para desembocar en Egipto, pero antes pasa pues por Etiopía, por Sudán, por Ruanda, Uruguay... Burundi, Kenia, Uganda... Así que, bueno, pues una gran diversidad de culturas que van desde el corazón de África hasta los sonidos árabes de Egipto, lo que se puede escuchar y disfrutar en este disco, que es otro de los favoritos del mes de febrero del 2017 de Mundofonías. Seguimos el rumor del agua para escuchar música que llega desde bastante lejos, desde Mongolia. El tercer favorito de este mes es esta recopilación de Humi Mongol, esta manera de cantar tan particular. Hemos repasado ampliamente este doble disco y nos hemos guardado esta pieza, una improvisación grabada, pues como veis, en plena naturaleza, en una montaña al lado de un río. Es una interpretación de Serendava Dasdorg. Así que recordamos los tres favoritos de este mes. Una antología al Humi Mongol, del sello Buddha Music. El disco Jinja, de The Nile Project. Y el disco La Voz indómita de Marian Hassan.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 combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío. seguido en Mundofonías, ahora con una voz que nos llega desde Perú la de Miriam Quiñones nos interpretaba esta preciosa tonada de luna una composición basada también en coplas y en ritmos populares venezolanos de Simón Díaz. Y la escuchamos también con motivo de un interesante concierto para los que estéis por Madrid, que tenéis la oportunidad, si lo estáis escuchando en M21 Radio, de ver hoy mismo, martes 14 de febrero a las 9 de la noche, en el Rincón del Arte Nuevo. A partir de las 2 de la noche, ahí estará Miriam Quiñones desgranando Cantos de Amor y Trova. Seguimos trazando dibujos en el planeta Tierra para llegar a escuchar música que llega desde Francia, hecha por un artista chino y un artista de Costa de Marfil. El chino es Gan, toca el Erhu como su padre, que era un maestro muy conocido de este mismo instrumento, Y desde Costa de Marfil encontramos a Ali Keita, que también le viene de familia lo de tocar el balafón, una especie de marimba típica de su tierra, un instrumento de los principales que tocan los griots, esos bardos que cantan y hacen poesías. Ellos dos tienen este disco en conjunto, Peace in the World, Paz en el Mundo. a Wu con el Erhu desde China y Ali Keita, este artista de costa de marfil que toca el balafón. Ellos dos firman este disco, Peace in the World, Paz en el Mundo, un disco de sello italiano y del que hemos elegido la pieza llamada Danza Tribal. Gogan, el intérprete chino que escuchábamos junto con el marfileño Ali Keita. También ha aparecido, también Ali Keita ha aparecido, pero Wogan lo hemos escuchado en diversas ocasiones y en diversas curiosas colaboraciones, con el turco regulte King con el francés Luke Barrow, con sus propios proyectos, etcétera, etcétera. Seguimos en Mundofonías y nos vamos ahora con el avance de un nuevo disco de uno de los grupos míticos, mitológicos, emblemáticos de Senegal, la orquesta Baobab, un grupo que tuvo su edad dorada hace ya unas cuantas décadas y que ha revivido espectacularmente en los últimos años. Su nuevo disco será publicado a finales del mes de marzo internacionalmente con el título de Tribute to Dugatjen. Jen era uno de los cantantes originales de la banda que falleció el pasado mes de noviembre del 2016, lo que ha ocasionado Que este disco vaya con este homenaje y con este título a este personaje, el nuevo disco de la orquesta Baobab, como digo, que saldrá publicado, como digo, a finales de marzo, pero que ya puedes escuchar en Mundofonías, en piezas como este fulo. Vamos lumina con y con e canuno de boluma su tozino lumina en venta en sungo que ni na milagro no ni me que lumina la destino la de la nole con zapoye con e canuno tu dan la kasi vuela mba Kasi vuela e bejet lampi So man la camirela Camirela wonga kombo Yero nke yampa mani Anita dan mirela Se mirela ayoy Kano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 Sigues oyendo mundofonías y de vez en cuando aquí nos llegan discos de esos que Juan Antonio y yo pues es que nos gustan mucho porque es como si lo hiciesen para nosotros. Tenemos en este caso un disco que llega desde Francia de un trío llamado Feu Caracal, algo así como el grito del caracal que es una especie de gato salvaje y es un trío que como veis pues... Lo conforman dos acordeonistas de acordeón diatónico y un percusionista. Y digo esto de que parece que nos han hecho para nosotros porque es un tipo de música, bueno, además que veis que es preciosa y fascinante, el disco nos encanta, pues tiene recuerdos a esas bandas que nos llevan gustando durante unos 20 años. Yo creo Juan Antonio a mí como por ejemplo Daou, ese maravilloso grupo belga que me recuerda bastante este Fel Caracal también a ellos. Bueno, pues eso. Voy a dejar de hablar de sus maravillas y ya logremos en más ocasiones quedaros con el nombre Feul Caracal, que se escribe Feule Caracal. Y esta pieza era la que abre el disco Sechil Giesel una composición de uno de los acordeonistas. Concretamente de Christian Maes, el otro acordeonista es Yannick Martin y Etienne Gruel es el percusionista. Continuamos con más música que nos llega desde Francia, igual que este proyecto el Caracal esto nos llega entre las últimas novedades de esa discográfica de la cual hablamos bastante, yo creo que merecidamente porque la producción es de gran calidad. Buda Music en este caso también nos hacen llegar el nuevo disco de la compañía Raseña, un grupo ubicado en el sur de Francia, cuya mayor influencia pues, son todas las músicas del Mediterráneo desde la música árabe, el flamenco las músicas de Grecia, de Italia los ritmos y los cantos gitanos, judíos etcétera, etcétera. El nuevo disco se titula Il sole non si mueve. El sol no se mueve en italiano. En referencia a todo aquel asunto de Galileo Galilei con el sol y la tierra dando vueltas unos en torno a otros que le costó ir por el Tribunal de la Santa Inquisición y desdecirse de sus descubrimientos, de que la Tierra efectivamente da vueltas en torno al Sol, que estaría en ese esquema inmóvil, aunque hoy en día pues sabemos que todo gira en un caos cósmico absolutamente descomunal. Pero en fin, aquí lo descomunal es la música, así que vamos ahora con esta propuesta de la compañía Raseña. Se, um, cu de un peste orfrem, un cu un cumotem peste or cu ien a plenemăn, de glene peste tot la. Un singur sing rezum, un paule re miserabil, este puțin presum, cum una iale stăbli, toamă lured, li lici cu o mare fes ivilo deă dece vo dae Que de perdri l'arddador este din la prezum rendem un avigniu este la prezum rendem un a Escuchábamos a La Compañía Raseña. Es un disco, este último, Il sole non si mueve, que está dedicado a músicas del Mediterráneo, que es su especialidad, pero también de tierras más al norte, de Inglaterra, principalmente del siglo XVI. Lo que hemos escuchado era esta oda sobre la miseria y la pobreza del poeta provenzal del siglo XVI, Belot de la Vélodière, con música de Bruno Alagui, guitarrista e impulsor de este proyecto, la compañía Raseña. Seguimos por Europa para escuchar una producción que nos llega en este caso desde Bélgica, del sello Home Records, un muy prolífico sello que presenta ahora este dúo formado por una flautista y un tocador de percusiones como la darbuca, el udu o el cajón. Ellos son Auster Lo y les oímos con el tema que se llama Como Ellos dentro de su disco Rhythm and Breath, Ritmo y Respiración. al dúo belga Auster Lo, compuesto por una flautista Lydie Tonart y un percusionista, Simon Lelö. Es su primer disco en conjunto, Rhythm and Breath, así titulado en inglés, que quiere decir ritmo y respiración. Y con otro proyecto musical que llega desde Bélgica también nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Como sabéis, Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. ...para todo el mundo, para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta que nuestro objetivo es disfrutar y compartir esas maravillosas músicas de inspiración popular que nos llegan desde cualquier rincón del universo y que nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio arroba también a través de Facebook y de Twitter y visitarnos en nuestra página web mundofonías.com donde además tenéis la información sobre los títulos, los artistas, los nombres a veces complicados de todo lo que suena por aquí. Y lo que vamos a escuchar para despedirnos es la colaboración bastante multitudinaria de, varias, de varios grupos y artistas en un proyecto llamado La alegoría del deseo la idea de este trabajo parte del libro bíblico del Cantar de los Cantares un libro bastante misterioso cuyo contenido está muy relacionado con el amor humano así que esa es la temática en las tradiciones orientales y occidentales, que es lo que han explorado estos conjuntos que aquí participan. Por un lado, Zephiro Torna, un grupo de voces occidentales, también canto hindú, percusiones e instrumentos medievales y renacentistas. Por otro lado, el Vocal Consort Berlin, un quinteto vocal, también el canto arábigo que aporta Galia Ben Ali, y en fin, pues también un trabajo detrás de escenografía, dramaturgia, etcétera, etcétera, ya que este proyecto pues, está pensado para convertirse en un gran espectáculo espectáculo. Escuchamos a todos estos músicos con esta pieza, Araftu tul Hawa, quizá musicalmente sea de las más modernas, es del siglo XX, la cantaba la gran diva egipcia, Un Kalsun, pero la letra es del siglo VIII, del poeta Rabí al Adawiya que vivía en lo que actualmente es Irak. Con esta música os dejamos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. l'în curbă من حمك